Lamentablemente, Venezuela ha estado incumpliendo absolutamente todos los eh, acuerdos, no solamente cuando el, el, el relator de derechos humanos sobre detenciones arbitrarias fija que hay que liberar a Antonio y incumplen, o cuando la, la Organización de Estados Americanos da una medida cautelar para Leopoldo López, o cuando Venezuela denuncia la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es un pilar fundamental. Entonces, estas organizaciones no gubernamentales, por me, mencionar solo algunos, ejemplos, ven que Venezuela en vez de cumplir con la promoción de los derechos humanos, lo que hace es incumplir, impedir que expertos de Naciones Unidas vengan in situ a ver la situación, y bueno y lógicamente por eso es que no solamente las ONGs lo han hecho, hemos visto como expresidentes de América Latina y del mundo este han firmado lo mismo es decir, impedir que países como Venezuela que violan la, la, la Convención Interamericana de Derechos Humanos o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pueda ser ser premiada además para ir al Consejo de los Derechos Humanos.